Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Qaf Wal-Qur'an al-Majid Empiezo con el nombre de Allah El Clemente El Misericordioso Qaf Juro por el Honorable Corán que tú Muhammad eres realmente un profeta y que la resurrección es cierta. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum fa qala al kafirun hadha shay'un ajib. Mas tu pueblo se sorprende de haber recibido aun amonestador dentre de ellos y quienes niegan la verdad dicen esto que dices es algo extraño aida mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id cuando muramos y seamos polvo resucitaremos Eso está lejos de suceder. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ Realmente sabemos lo que la tierra consumirá de sus cuerpos y tenemos un registro donde constan todas las cosas. La tabla protegida. Bal kaddhabu bil haqq lamma ja'ahum fa hum fi amrin marid Mas niegan la verdad tras haberles llegado y se encuentran confundidos con respecto a ti oh Muhammad Afalam yanẓurū ilas samā'i fawqahum kayfa banaynāhā wa zayaynāhā wa mā lahā min furūj. Akazū lā yanzurūna is-samā'a fawqahum kayfa banaynāhā wa zayaynāhā wa mā lahā min furūj. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ يَكْسْپَنْدِيمُوسِ لَا تِيِرَا پَارَا كِيلَا هَابِيتَارَانْ إِسْتَابْلِيسِيمُوسِ إِنْ إِيلا مُونْتَانْيَاسْ كِيلَا فِيجَارَانْ إِ إِيسِيمُوسْ كِ بْرُوتَارَانْ إِنْ إِيلا تُودُو تِيبُو دِ إِرْمُوسَاسْ پْلَانْتَاسْ tabasiratan wa zikra li kulli abdin munib como prueba de nuestro poder y motivo de reflexión para todo siervo que se vuelva a Allah en arrepentimiento wana zelna min assamai ma'an mubarak fa'an batna bihi jannatin wa habal hasid y hacemos que descienda agua bendita del cielo con la que brotan jardines y todo tipo de grano que es cosechado wan nakhlabasiqatin laha tal'un natid y altas palmeras de frutos apiñados en racimos Rizquan lil'ibadi wa ahyayna bihi baldatan maytah, kathalika al khuruj. Todo ello es una provisión para los siervos de Allah. Y con la lluvia devolvemos la vida a la tierra árida. Así será la resurrección. Kadhabbat qablahum qaum Nuuhin wa ashabu Ar-Waswathmud Antes que ellos ya desmintieron a sus respectivos mensajeros el pueblo del profeta Noé los habitantes de Ar-Ras y el pueblo de Samud Wa 'Aad wa Fir'aun wa ikhwanu Luut Así como el pueblo de Ad el del faraón y el pueblo del profeta lot wa ashabul aika wa qaum tuba kullun kazzaba ar-rusula fa haqq wa 'eed y también las gentes de al aika y el pueblo de tuba todos ellos desmintieron a sus profetas y se cumplió sobre ellos la amenaza de mi castigo Afa'ayna bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid ¿Acaso nos cansamos cuando creamos todo por primera vez? No. No obstante, tienen dudas sobre una nueva creación cuando sean resucitados wa laqad khalaqna al insana wa na'lamu ma tuvaswisu bihi nafsuhu wa nahnu akrabu ilayhi min hablil warid y, ciertamente, creamos al hombre y sabemos lo que le susurra su interior y estamos más cerca de él que su propia vena yugular y estamos más cerca de él que su propia vena yugular idh yatalaqqa almutalaqqiyan an al-yamini wa an al-shimali qa'id Recuerda que dos ángeles recogen todo lo que el siervo hace o dice sentados uno a su derecha y el otro a su izquierda ma ya alfiẓum min qawlin illā ladayhi raqīb atīd no hay palabra que el hombre pronuncie sin que haya un ángel siempre vigilante preparado para registrarla. و جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Y la agonía de la muerte vendrá con la verdad. Eso es aquello de lo que huyas, tú, hombre. Wa nufikha fiṣ-ṣūr Dhālika yawmul-waʿīd Yi sonará el cuerno Ese será el día del castigo prometido a quienes rechazaban la verdad Wa jāʾat kullu nafsin maʿhā sāʾiqun wa shahīd y cada persona acudirá con un ángel que lo conducirá al lugar del encuentro y con otro de testigo. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Se le tirá a quien rechazó la verdad. Viviste indiferente a este momento. Y ahora te hemos retirado el velo que cubría tu vista y puedes ver con claridad. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. El ángel que tenía por compañero y registró todas sus acciones dirá. Aquí está listo el registro completo de sus obras alqiya fi jahannam kullu kaffarin 'anid yalla dira los angeles arrojen al infierno a todo obstinado que negaba la verdad man na'il lil khair mu'tadim murib ese que impedía hacer el bien transgredía los límites establecidos por allah y dudaba sobre su promesa. El que جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في العذاب الشديد. Ese que adoraba a otras divinidades fuera de Allah. Arrójenlo al duro suplicio. Qala qarinuhu rabbana ma atogaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id El demonio, que fue su compañero en la vida terrenal, dirá Señor, yo no lo extravié, sino que él ya se encontraba extraviado, lejos de la verdad. Señor, yo no lo extravié, sino que él ya se encontraba extraviado, lejos de la verdad. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id Allah respondera No discutan ante mi Ya les habia advertido de mi castigo en la otra vida Ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bi-dhallamin lil-'abid Mi decisión es irrevocable y no soy injusto con ningún siervo. Y aun نقول لجهنم مهلئمتلأت وتقول هل من مزيد Ese día diremos al infierno Estás repleto ya y él contestará Hay más para que entren wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Y el paraíso será llevado cerca de los piadosos donde puedan verlo. Hatha ma tu aduna li kulli awwabin hafid. Esto es lo que ha sido prometido a todo aquel que se vuelve Allah en arrepentimiento y cumple con lo que él le ha ordenado. Man khashiy ar-rahman bil-ghayb wa jaa'a bi-qalbin muneeb. Esos que temen al Clemente a pesar de no verlo y se presentan ante Allah con un corazón arrepentido. Pudkhuluha bi-salamin. Dhalika yawmul khulood se les dirá entren al paraíso en paz sin nada que temer en este día entrarán a él para siempre lahumma yashauna fiha wa ladaina mazid allí tendrán cuanto deseen y les tenemos reservado todavía más Y cuantas generaciones destruimos con anterioridad, a pesar de que eran más fuertes que ellos, y viajaron por la tierra dejando vestigios de su poder. ¿Acaso pudieron encontrar un refugio que los protegiera de nuestro castigo? إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Ciertamente, en lo mencionado hay un motivo de reflexión para todo aquel que razona y presta oído atentamente a lo que se lo exhorta. Y creamos los cielos y la tierra Y cuanto existe entre ellos en seis días Sin sentir fatiga alguna Fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla alghurub. Sé paciente con lo que dicen quienes rechazan la verdad, oh Muhammad, y glorifica a tu Señor rezando antes de la salida del sol y antes de su puesta. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبْدِحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ Así como durante una parte de la noche y glorifícalo con alabanzas cuando acabes de postrarte al concluir el salat. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ Y pon atención el día en que el ángel anunciador de la resurrección convoque a los hombres desde un lugar cercano. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Ese día toda la creación oirá el soplido del cuerno anunciando la verdad de la resurrección. Ese será el día en que todos saldrán de sus tumbas. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. Ciertamente nosotros damos la vida y la muerte. Y a nosotros es el retorno final. Yauma tashaqqa al-ardu anhum sira'a. Dhalika hashrun 'alayna yasir. Ese día, la tierra se abrirá, y los hombres saldrán presurosos de sus tumbas. Y será fácil para nosotros resucitarlos y reunirlos. Nahnu a'lamu bima <risa> yaquuluna wa ma'an ta'alayhim bi jabbarin fazakir bil kur'an man yaquafu wa'id. Nosotros sabemos bien lo que dicen quienes niegan la verdad. Y tú, Muhammad, no puedes obligarlos a que acepten la fe. Exhorta, pues, con el Corán a quien tema la amenaza de mi castigo.